tendrá lugar el día de la resurrección Ulūbi yawma idh wājifah Ese día los corazones de algunos hombres aquellos que negaron la verdad se estremecerán Abṣāruhā khāshi'ah Y estos bajarán la mirada humillados Yaquluna inna la marduduuna fil hafirah En la vida terrenal solían decir con escepticismo Realmente volveremos a la vida Aitha kunna 'idhaman nakhirah Cuando seamos huesos carcomidos en la tumba Qalu tilka idhan karratun khasirah Desian Si asi sucediera tal retorno seria la perdicion Fa innama hiya zajratun wahidah I bastara kun kal kuerno suene una sola vez despues de que todas las criaturas hayan perecido Fa idahum bis-sahirah para que todos resuciten y aparezcan en la superficie de una nueva tierra. Hal ataaka hadith Musa Conoces la historia de Moisés. Oh Muhammad. Idnadahu Rabbuhu bil-wadi al-muqaddas tuwa Su Señor lo llamó en el valle sagrado de Tuá en la región del Sinaí. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Y le dijo Ve al faraón, pues ha transgredido los límites de la incredulidad. Fa qul hal laka ila an tazzaka. Y dile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 Yo soy su señor supremo y no hablará. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Ya Allah, lo castigará en la otra vida como lo castigó en esta para que sirviera de lección a quienes actúasen como él. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Realmente En ello hay un motivo de reflexión para quien esté en vela. A antum ashaddu khalqan am is-samaa'a banaaha ¿Acaso creen que su creación es más difícil que la del cielo? Rafa'a <risa> samka fa sawaha El lo elevó sobre ustedes y lo perfeccionó. وَأَطْشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا غَبْرِيَ الْلَيْلَ بِالظُّلْمَةِ وَأَضَاءَ الْمَغْرِبَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَيَكْتَنِدُ دَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَرْضَ جَاعِلًاهَا صَالِحَةً أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا إِذْ أَحْسَنَ لَهَا borotaran el agua y los pastos. Wal jibala arsaha. Y fijó las montañas. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Todo ello para beneficio de ustedes y de sus rebaños. Fa idha ja'atit-tammah al-kubra cuando tenga lugar la gran catástrofe el día de la resurrección yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a el hombre recordará todas las acciones que cometió wa burrizatil jahim li may yara y el infierno será visible para quienes contemplen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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى Y quienes hayan temido comparecer ante su Señor y hayan reprimido sus pasiones para obedecer a Allah فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى tendrán por morada el paraíso. Yas'alunak 'ani as-sa'ati ayana mursahaa Ti preguntan oh Muhammad cuando tendrá lugar la hora final Fima anta min dhikraha Mas tu no tienes conocimiento de ello Ila rabbik muntaha Solo tu Señor sabe cuándo sucederá. Ennaman tanziru man yakhshaha. Tú no eres sino un amonestador para quienes teman su llegada. Ka annahum yewma yarawna haa lam yelbathu illa ashiyyatan au duhaha. Y cuando la vean, creerán haber vivido solo una tarde o una mañana.